¿Quiere que la diga o le escribo?、Hey, Platícamela, mi hermano. Ok, mi hermano este r a、eh, eh, con respecto al Shabbat, ¿verdad? e、eh, s a fue un, es un mandato de, de Adonai para su pueblo Israel, nada más. Que s、si、í es únicamente para los judíos guardar el Shabbat. Para los gentiles, ¿qué viene a ser el Shabbat? Para los gentiles, si deben de guardar el Shabbat o no. Exacto, sí. O sea, eh, porque, eh, fue un mandato, fue uno, uno de los estatutos que el Señor le dio a, a su pueblo. O sea, es hasta, hasta donde yo, pues, es、eh, eh, eh, lo que he creído, es lo que he pensado, es lo, lo que he sostenido hasta el día de hoy. Eh, fue un, un mandamiento de Dios para su pueblo Israel, para, para el pueblo judío. Para nosotros también, eh, eh, o sea, lo que ya pues, va, estamos conociendo,、eh, la Torah, lo que estamos conociendo, eh, eh, lo que es、eh, los mandamientos del Señor, su estatuto, eso nos alcanza a nosotros también. Lo que pasa, mi hermano. Eh, explicándole un poquito con respecto a todas estas cosas, nos está mencionando aquí en, en la escritura este, pues la respuesta de todo lo que me está preguntando, mi hermano. Y para esto, pues ahora sí que vamos a hacer la oración para, para comenzar. Mi hermano Marlon, adelante, por favor. Sí, dígame. Haga la oración, mi hermano, para comenzar. Ok, bueno.、Eh, Padre nuestro, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, bendice nuestros hogares, bendice a nuestros vecinos, bendice a nuestros compañeros de trabajo y ayúdanos a ser portadores, Señor, de tu palabra para que las demás personas alcancen la verdad, Señor, la luz. Y la salvación, Padre. En el nombre del Padre, del i j o y e s p í r i t u Santo te lo pedimos. Amén. Amén. Vaya que era bueno que le escuchara orar, mi hermano. Oh, sí. Amén. Sí, lo que pasa es que en realidad, pues. Bien, este, mis hermanos, sí, es importante que le haya escuchado orar porque. Cuando uno hace oración. Menciona uno lo que ha conocido, lo que, lo que ha aprendido durante todo este tiempo. Entonces, pues ahora sí que, este, que se conoce muchas veces a el, el, el saber o el conocimiento de la persona cuando se le escucha. Bien, entonces vamos a ver esto de lo que es este Torah añadida. Bien, para esto, mi hermano. La Torah, ¿desde cuándo fue dada, mi hermano Marlon? Fue para el tiempo de Moisés, ¿no? Aparentemente, la Torah es del tiempo de Moisés, ¿verdad? ¿eh? Sí. Del tiempo de Moisés para adelante. Esto es lo que aparentemente nos está presentando. Y antes, mi hermano, antes de Moisés, ¿cómo, cómo vivía la gente? ¿Qué obedecían? Porque acordémonos que Moisés viene a existir en el año. 1500 de la creación. En el año 2500 de la creación. Desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años, aproximadamente. Y 1500 años de Moisés hasta el Mesías. 1500 años atrás. ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué obedecían? 1500 años antes.、Eh... ¿Sí me entendió lo de los años, mi hermano? Sí, sí, sí. ¿Qué guardaba la gente, mi hermano? El Señor se manifestaba, ¿no? Por, a través de profetas, levantaba Levantaba profetas en su pueblo. Antes de Moisés. Ante, antes de Moisés. Um, um, ¿Quién era、no. su pueblo? ¿Quién era su pueblo antes de Moisés, mi hermano Marlon? Israel, su pueblo, ¿no? Israel. ¿Israel desde cuándo existe? Israel, desde cuándo existe. Israel fue sacado de la tierra de Egipto, ¿no es cierto, mi hermano? Sí, así es. Moisés fue criado en la tierra de Egipto, ¿va? Así es. ¿Cuántos pasaron en la, años en la tierra de Egipto? Verá, mi hermano.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 A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de uno, perdón, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. El Mesías es la simiente de Abraham. ¿Qué se le dijo a esa simiente, mi hermano? ¿De qué promesa está hablando? ¿Qué promesa se le hizo a esta simiente? Versículos 6 al 8 de ahí mismo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que d i o s h a b í a de justificar por la fe a los gentiles,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 Estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, d i o de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. En esa simiente entra la bendición a todas las naciones de la tierra. Ahora, mi hermano, si nos pide que tengamos la fe de Abraham, ¿Abraham qué guardó? Génesis capítulo 26, verso 5 Por cuanto yo a h o r a dado mi voz, Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y quién se los dio a Abraham, mi hermano? ¿De dónde los sacó? Se lo dio el, el Dios, ¿no? El Todopoderoso. Pero, ¿cómo si aún no habían sido entregadas las tablas de la ley? ¿Aún no existía ni Moisés? Dice, por cuanto yo abrazo mi voz, hablaba con con el Señor, ¿no? Sí, al igual, que han hablado, al, al igual que habló con este Abel, al igual que habló con Caín, al igual que habló con, con Seth, con Enosh, con cada uno de los antiguos. Pero Abraham oyó su voz y guardó sus mandamientos, estatutos, Decretos y leyes. ¿Quién se los dio? Si aún no habían sido mandamientos en tablas de piedra, ¿quién se los dio a Abraham? Si nos damos a entender que en realidad Abraham ya guardaba mandamientos, estatutos, decretos y leyes, y Moisés aún no había dado nada al pueblo. Todavía no existía el pueblo de Israel cuando Abraham ya guardaba todas estas cosas y sus antepasados también. La Torah no viene de Moisés para adelante, la Torah viene desde atrás. Si usted revisa en el programa de Word, dice que Abraham oyó su voz y guardó Mishmeret, m i s h b a t Juká.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 A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Esta era la verdad, mi hermano. Como Abraham creyó a Elohim y le fue contado por Jus, t saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo, estaba previniendo que Elohim. Había de justificar por la fe, por la emuná, por ese conocimiento adquirido. Iba a justificar a los gentiles. Y dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 16. A Abraham se le dijo: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes son esa simiente? ¿O quién es esa simiente? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, nos dice, y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Mesías es la simiente de Abraham, y se le dijo: En tu simiente benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que en el Mesías entra esta bendición a todas las naciones, no únicamente a Israel, no únicamente a Judá. Sino entra para todas las naciones. Esto, pues, digo: el pacto previamente confirmado Dios para con el Mesías, ¿cómo lo confirmó? Cuando el Mesías murió. El Mesías derramó su sangre confirmando este pacto que se le había hecho a Abraham: En tus cimientos serán benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que se confirmó este pacto, dice: La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Nos está hablando acerca de una ley que vino 430 años después de que se le había hecho la promesa a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tus simientes todas las naciones de la tierra. Una vez que se le hizo esta promesa a Abraham, salieron 430 años y vino una ley. Como lo está diciendo Gálatas 3.17, te lo leo. Esto, pues, digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con el Mesías. El pacto es este, el que se le dijo a Abraham: En tu simiente serán s benditas todas las naciones de la tierra, y tu simiente es el Mesías. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Después de que se le dio este pacto a Abraham, pasaron 430 años y vino una ley, como lo menciona en Éxodo, capítulo, capítulo 12. Versículo 40 y 41: El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En realidad, el pueblo de Israel no pasó 430 años en la tierra de Egipto. Cuando uno saca las cuentas, realmente desde la vida de Abraham, desde que se le hizo la promesa, hasta el tiempo en el que ellos salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, pasaron estos 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día todas las huestes de Israel salieron de Egipto. Una vez que salieron de Egipto, entonces llegaron al monte Sinaí en el mes tercero para que se les entregue la ley. Éxodo capítulo 19, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Quiere decir que en ese mismo año, en esos 430 años, En ese mismo año, en el mes tercero, llegaron al monte Sinaí y se les entregó los diez mandamientos, las tablas de la ley. Pero no les hemos puesto atención ni siquiera a los mandamientos. No nos damos cuenta que el pueblo ya los conocía. Esa ley que se les entregó. Asesinarlos en el desierto fue malo contra el pueblo, pero el pueblo ya conocía las, los mandamientos.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 Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hasta ahí. Hasta cuándo no queréis guardar mis misbot, mis mandamientos y mi Torah. Quiere decir que ya se los había dado, ya los conocían desde antes. Desde antes. Al monte Sinaí. Ya ellos ya los a b í a n ya los conocían. Mas sin embargo, les fueron dados estos mandamientos en el monte Sinaí por causa de desobediencia. Por eso les fueron dados para perjudicar al pueblo, no para ayudarlo. ¿Por qué cree que dice la Escritura en capítulo 3, versículo 18, Gálatas? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿De qué se trata, mi hermano? ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que la herencia, ¿a qué herencia se refieren, mi hermano? La herencia. La herencia es la bendición que entraba en el Mesías. Es lo que nos está diciendo en el verso 17. Tenemos que ir a hilando lo que vamos l e e n d o Traten de comprender la escritura. No traten、eh, de escuchar y ser guiados de lo que está diciendo, sino traten de entender lo que están leyendo. Porque de otra manera, cuando ustedes vean. Que se les dice en todo caso, es que en la escritura nos dice que nosotros los gentiles tenemos que guardar el Shabbat. ¿Lo van a hacer porque yo se los digo o porque la escritura lo está diciendo? Su confianza debe de estar puesta en la escritura y si no se entiende algo, pregunten hasta que les quede bien claro, pero que ustedes lo vean, que ustedes lo entiendan realmente. Si ¿Sí、me doy a entender, mi hermano. Así, es, hermanos. ¿Qué quiere decir el verso 17, mi hermano? g a l a t a s capítulo 3, versículo 17. Esto, pues, digo: el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Para invalidar la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿De qué nos es? La promesa es la, la simiente, ¿no?、Eh, la cual es Cristo. La promesa es en tu simiente serán todas las naciones de la tierra. Esa、uh -huh. bendición no viene por la ley. Viene por la promesa que se le hace a Abraham. Y esa promesa fue mucho antes de que se diera la ley en el monte Sinaí. Después nos dice el verso 18: y la herencia, porque si la promesa es por la ley, ya no es por la promesa. Pero la concedió Abraham mediante la promesa. Entonces. Pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve lo que se dio en el monte Sinaí? ¿Fue añadido? ¿A dónde fue añadido, mi hermano? ¿A qué fue añadido? Cuando yo añado cualquier cosa, lo añado a otro que ya estaba ahí. ¿Cuál es el que ya estaba? ¿Cuál es el añadido? No. El verso 19 nos dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve lo que les fue dado en el Sinaí? Fue añadido lo que les fue dado en el Sinaí. Fue añadido a las transgresiones. Esta fue la causa, el motivo por el cual vino. Las transgresiones. Por eso vino esta ley. Hasta que viniese la simiente. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Nos están mencionando que antes de Moisés ya se guardaba una Torah, estatutos, decretos y leyes. Ya se conocía el día de reposo, ya se conocían puros e impuros. Ya se conocían las festividades. Ya se conocían los sacrificios. Ya se conocían gran parte de lo que viene en la Escritura. No robarás, no adulterarás, no cometerás, no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos ya se conocían desde allá atrás. Abraham los guardó. Antes de que viniese a ser dada la ley con Moisés, Abraham ya guardaba todo ello. Y la Escritura previendo que los gentiles iban a ser justificados por ese conocimiento de Abraham, dio de antemano la buena nueva a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en el Mesías, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y mientras esta simiente venía, fue dada la t o r á la cual vino por causa de las transgresiones. No vino como algo bueno, sino vino como algo malo. Esta t o r á vino para perjudicar el pueblo. La cual t o r á 430 años después, y dice el verso 19: Entonces, ¿para qué sirve la t o r á Fue añadida. A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quiere decir que tenía un límite. Fue añadida hasta aquí, dice la escritura, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y esa simiente es el Mesías, hasta él tuvo la duración esta Torah. Después del Mesías nos enseña a guardar los mandamientos que guardó Abraham. Los cuales alcanzó esa justificación delante del poderoso por haber guardado estos mandamientos. Abraham guardó todas esas cosas porque la Torah que vino en el monte Sinaí es como está escrito: la, la Torah fue dada para el homicida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo.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 Para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús,、gracias、nuestro Señor, ahí, porque me e s tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Continúe, hermano. Hasta ahí. Ahí le está mencionando, dice: Conociendo esto, que la t o r a no fue dada para el justo, sino para los y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si nosotros practicamos todas estas cosas, entonces para nosotros es la Torah. Pero si nosotros ya no hacemos todas estas cosas, entonces la Torah de Moshe ya no es para nosotros, pero sí la de Abraham. La de Abraham es la que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y Abraham guardó el día de Shabbat, pues es un día establecido desde el principio de la creación. Como lo dice en Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.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 En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí. ¿Por qué usted va a guardar el día de reposo? ¿Porque lo otorgó en el tiempo de Moisés? ¿O porque el Señor en seis días hizo los cielos y la, y la tierra y todas las cosas que en ellos hay? Y reposó en el séptimo día, por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Lo va a guardar porque se lo dio el mandamiento a Moisés o Dios lo estableció desde el principio de la creación? No, porque、eh, Dios lo estableció desde el principio de la creación. ¿no? Así es, mi hermano. Precisamente ahí nos está mencionando acerca del séptimo día que se lo dio a Moisés. Se lo dio a Moisés porque el Señor lo descansó desde el principio, ¿no? Porque viniese de Moisés. Cuando llegó el Mesías, los regresó a ese principio, a que conocieran lo que le había dado Abraham, y no lo que les dio a Moisés. Le pongo otro ejemplo. Mateo, capítulo 19, versículo en adelante. versículo 3 en adelante. Perdón, Mateo 19, hermano. Verso 13 en adelante. Ok, verso 13. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que fue, pusiese las manos sobre ellos y orase. y Los discípulos le, reprendía, le reprendieron. Pero 13, Jesús dijo: Ah,、eh, oh, tres, perdón. Tres, tres. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Continúe, mi hermano. Está abierto su micrófono, mi hermana b a r i ñ a Él respondiendo, perdón, él respondiendo les dijo: ¿No habéis, leído en el, no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra lo hizo y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo s e p a r e el hombre. Le dijeron: ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo: o Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, m a s a l principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que r e p u d i e a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Continúo. ¿Te das ¿Le cuenta、dije? que en realidad Moisés dio algo y el Mesías ya había establecido algo desde el principio? Así es, sí. ¿eh? ¿Cuál era lo que estaba establecido desde el principio? A lo cual les dijo: Ustedes van a tener que regresarse a esto. Ya no deben de oír a Moisés. Deben de estar desde el principio. Porque lo que vino con Moisés, por la dureza del corazón, vino. Pero lo que estaba desde el principio son los mandamientos impuestos del, to del Todopoderoso. Por eso dice que la Torah fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual es el Mesías. Venida la simiente, nos invitó a guardar los mandamientos esta simiente, como está mencionado ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Todo aquel que le ama guarda sus mandamientos. Y el Mesías, todo momento, guardó el día de reposo, animales puros e impuros, guardó las fiestas, guardó todos estos mandamientos que estaban ahí inscritos en la Torah. Tanto que nos dice, O al menos nosotros preguntamos, ¿cómo podremos obtener la vida eterna? ¿Cómo nos la podremos ganar? Un joven le preguntó eso. Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más es? Ahí nos está mencionando: ¿Cómo es que se le acerca a este joven rico? Y le dice: Maestro, ¿qué de bueno debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué bien tengo que hacer? Para que pueda ganarme esta vida eterna. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, es Elohim. Mas si quieres la vida eterna, si quieres entrar en esa vida eterna, guarda los mandamientos. Aún, queriendo preguntar, dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es respetarlo y honrarlo. En este caso, es tratarlo como si fuésemos nosotros mismos, y a nosotros no nos gusta que nos mientan, ni que nos roben, ni que se lleven a nuestras mujeres. Ni tampoco que codicien a nuestra mujer. Y como no nos gustan todas estas cosas, lo mismo tenemos que hacer con nuestro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si nos damos cuenta, mi hermano Marlon, cómo él. Poniendo este mandamiento para todo aquel que le quiere seguir, para todo aquel que quiere guardar sus mandamientos y quiere obtener la vida eterna, debe debe de hacer esto. De otra manera no va a poder. Si fuera eso poco, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 56. ¿Cómo dice mi hermano? Versículo 1 en adelante. Asedió a Jehová. g u a r d a r derecho y h a c e r justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarte. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo d e hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me, apar me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga,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 ¿Esta invitación es únicamente para los que son del pueblo o también para los extranjeros? Para todos, pueblo y extranjeros. Para、Ay. unos y para otros, ¿ah? ¿eh? Así, Así dijo、es. el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, para venir y mi justicia para manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el día de Shabbat, para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal, y el extranjero que sigue al Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí, yo soy árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y abracen mi pacto. n o les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Tanto a los que. a los que vengan a abrazar su pacto. al extranjero y al eunuco. De lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor p i r l e que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen esto, yo les llevaré a mi santo monte. A ese santo monte los va a llevar y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre su altar. Porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. No únicamente para un pueblo, sino para todos los pueblos será llamada casa de oración. Para todos en general. De esto nos está mencionando que esto, esto viene a ser para el extranjero y para el natural. Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56, versículo 1 al versículo 7. Aquí clarito nos está mencionando que para el natural como para el extranjero viene a ser el mismo orden, porque este es un mandamiento para todo aquel que lo quiera adquirir. Viene a entrar y guardar su mandamiento para estar delante de él como recto, como una persona que viene a guardar su fe de Abraham. Asimismo dice que los gentiles iban a ser justificados. Por la fe de Abraham, en la misma fe, como Abraham guardó mandamientos, estatutos, decretos y leyes, así también. Todos los que hagan estas cosas serán justificados como Abraham lo fue, por esta fe que tuvo Abraham. Misma fe, la misma fe. Que nos está pidiendo ahora a nosotros. En Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, ¿cómo dice mi hermano? Si, reposo, perdón, si te retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová,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 Si apartamos del día de reposo nuestro pie de hacer nuestra voluntad en su día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, no haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, ni haciendo mi voluntad, ni hablando mis propias palabras, entonces nos deleitaremos en el Señor y yo te haré subir. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esa t heredad de Jacob es su palabra, su conocimiento. ¿La c u a l Tenemos que subir a las alturas para conseguirla. A las alturas de la tierra. Las alturas de la tierra es ese monte al cual nos estaba invitando a subir en el verso pasado. Día 56 Nos hará subir al monte del Señor y nos recreará en su casa, proporcionándonos este alimento, esta sabiduría. Este mandamiento quedó tan establecido que no fue quitado en realidad, ni aún después de la muerte del Mesías. Pues nos está mencionando aquí en Hebreos, capítulo 4. Versículo 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda en c i un reposo para el pueblo de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, entrar en este reposo: en este reposo en el cual entró Elohim desde el principio de los tiempos. Y dice que ahora, por tanto, queda un día, queda un reposo para el verdadero pueblo del Señor. Para que se siga guardando este reposo desde tiempos antiguos. Porque todo lo que está escrito acerca de la ley, diciendo que quedó atrás, fue la ley añadida. Porque está Efesios, capítulo 2, versículo 14.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 Dice que abolió la ley de los expresados en ordenanzas. Estos fueron los que se dieron en el Sinaí. Fueron todos los que se dieron en el Sinaí los que son abolidos. Los que ya tienen término, se s acabó, no más. Pero nosotros no nos regimos por estos que o n en el Sinaí. Nosotros guardamos los que se dieron desde el principio de la creación, los que guardó Abraham. Esos son los que nos corresponden a nosotros. Y Abraham guardó el día de Shabbat. También Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí nos menciona anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta que había contra nosotros, todo lo que había escrito en ese libro de la Torah, todo eso venía a ser contra nosotros. De tal manera que no podíamos entrar con un acceso libre, no podíamos entrar fácil y sencillamente a ser parte del pueblo del OIM. Si no teníamos nosotros que guardar todas estas cosas. Mas sin embargo, nos está mencionando que Abraham guardaba mu muchísimas de estas cosas, de las cuales nos está mencionando que ahora nosotros las tenemos que guardar. Abraham guardaba los mandamientos, guardaba los, la orden acerca de comer o no comer. Alimentos puros e impuros. Como también guardaba las festividades. También guardaba todos los mandamientos que, que eran en cuanto a amor al prójimo. Todos estos mandamientos ya los guardaba Abraham desde tiempos antiguos, los cuales ahora nos invita a nosotros que los guardemos. Por eso nos dice ahí Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, El pacto previamente confirmado con el Mesías, porque a b r a h a m se le dijo: En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Acordémonos que los gentiles no teníamos entrada. El mismo maestro dijo: A casa de gentiles no vayan, y en casa de San m a t no entren, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posteriormente, una vez que murió el Mesías, derramó su sangre, Purificando así a todo aquel que se q u i s i e r a acercar? Por eso, una vez que murió, entró esta bendición a los gentiles, porque se confirmó el pacto que se le dio a Abraham, como lo están mencionando Hebreos, capítulo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestra conciencia de ahora muerta para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, interviniendo muerte por la remisión de la transgresión que había. Bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Continúe, mi hermano. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto, que、Hasta、el、ahí. testador vive. Bueno, aquí nos está mencionando, está mencionando, dice, en el versículo 15: Así que p u e r mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión, la remisión es el perdón, el perdón que viene a haber por las primeras transgresiones. Hubo un primer pacto. El cual fue la Torah que fue dada por Moisés e hizo un pacto con ellos. Mas, sin embargo, después de este pacto, se cometieron muchas transgresiones en este primer pacto. No se guardó orden con respecto a ello, antes se quebrantó en muchas maneras. Entonces el Mesías tuvo que venir y dar su vida. Para remisión, para perdón de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Y los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la bendición que le fue dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque donde hay un pacto, ahí la palabra testamento no debe de ir, sino la palabra pacto. Porque donde hay un pacto, Es necesario que intervenga la muerte del que está pactando, porque el pacto con la muerte se confirma. A Abraham se le dijo: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el pacto. Una vez que muere esta simiente, confirma ese pacto que se le dio a Abraham y entra esta bendición a las naciones de la tierra. Porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el que pactó está vivo. De esta misma manera nos dice n Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo, versículo 17. Esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. Para invalidar la promesa. Esta, pa esta palabra que dice ratificar es confirmar. Como nos la están mencionando en hebreos. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado o confirmado, ¿cómo se confirmó? Con la muerte del Mesías. Confirmado por Elohim para con el Mesías, la instrucción, la ley que vino 430 años después, que fue la que dio Moshe, no lo. no abroga el pacto. Esa bendición que llega por, por el Mesías para invalidar la promesa. Porque si la herencia, si la promesa, si la bendición que viene en el Mesías es por la ley, e g por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Como el pueblo insistía en comportarse mal, el Señor dijo: Les pongo esta ley para que se mueran. Esta ley para que no vivan más. Porque estando ya la ley presente, entonces ellos iban a ejecutar a todo aquel que pecare. Porque ya no tenían cómo excusarse, ya no tenían cómo decir: Ya no lo sé o no lo sabía. Pues estaba presente, estaba entre ellos esta ley. Y por lo tanto, como estaba vi visible entre ellos, cualquiera que veía que alguien no guardaba el día de reposo, lo asesinaban. Cualquiera que veía que no guardaba el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, lo asesinaban. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniese el Mesías. Hasta ahí fue añadida esta ley, la que dio Moshe, a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la cual es el Mesías, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Esa ley vino a ser añadida la que dio Moshe más en Abraham? Tenemos nosotros la ley. La ley dada que viene desde el principio de los tiempos, desde el mismo Génesis, no la que es dada de Moisés. Porque la que fue dada de Moisés vino únicamente para el tiempo de Israel. Pero ya la que es en Abraham, Viene para el tiempo? Y en Abraham nos dice que guardó mandamientos, estatutos, decretos y leyes. ¿Cómo podemos saber qué son esos estatutos, decretos y leyes si no los consultamos? En la Torah, en la ley. Porque en la ley que le fue dada a Moisés, ahí vienen. Ahí vienen los estatutos, decretos y leyes. ¿Y podemos checar ahí? ¿Cuáles son cada uno de ellos? Por eso Saulo dice: en muchos lados, que no estamos debajo de la Torah, sino debajo de la gracia. Y Timoteo dice: Santiago, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley real, Conforme a la s escritura, s amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis a e c e p c i ó n de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, perdón, por, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, No cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así, y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí nos está mencionando. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amar al prójimo como a ti mismo. Y esta ley real está desde el principio. Amaos los unos a los otros. Amar al prójimo como a uno mismo. Pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley.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 Por la ley de la libertad. No por la ley de la esclavitud. Porque había una ley en esclavitud y una ley en libertad. Como te lo está mencionando Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero él de la esclava nació según la carne, más él de la libre por la promesa, lo cual es una alegoria, pues estas mujeres son, dos, son los dos pactos: el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, o、oh、esté. Hasta ahí.、Bien. Aquí nos está hablando de dos mujeres. ¿De quién y de quién, mi hermano? Eh, una es la esclava que le dio un hijo a Abraham y la esposa. ¿De quién y de quién, mi hermano? De la esclava. Ah, í nos está hablando de dos mujeres. ¿Se acerca? De, de la esclava y la esposa de Abraham. Una que era e s t é r i l y la otra que le dio un hijo. ¿no? Exactamente, mi hermano. ¿Y qué dice acerca de estas dos mujeres? En el verso 24, ¿qué son? La cual es una alegoría. Perdón, es una alegoría. Pues estas son mujeres una parábola. Exacto, exacto. Estas mujeres son los dos pactos. Las mujeres son los dos pactos. Estas mujeres eran esposas de Abraham. Estos dos pactos son dados a Abraham. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Lo que se dio en el monte Sinaí da hijos en esclavitud. Este es Agar. Todo lo que proporcionó Moisés. Aún la escritura dice Moisés como siervo, como esclavo sobre su casa, pero él fue fiel. Dice que uno proviene del monte Sinaí, hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en a r a b e y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Quiénes eran sus hijos? Todo Israel, todo Israel venían a ser hijos de esta mujer. Venían a ser hijos del Sinaí. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice que es libre. Existen dos montes. Uno viene a ser el monte de Sinaí y otro es Jerusalén la Celestial, o el monte de Sión. Son dos pactos. Uno, el mediador de uno es Moisés y el mediador del otro es el Mesías. Moisés fue únicamente mediador del pueblo de Israel. El Mesías es mediador de todo aquel que se quiera llegar a guardar pacto, ya sea judío, ya sea griego, ya sea gentil, ya sea de la nación que sea. Todo aquel que se quiera llegar al pacto en el Mesías se allega a ser hijo de esta Sara, la, la que es en libertad. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 22. Porque,、okay. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la s tempestad. e s Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara, hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte sería apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino t e habéis acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los Espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis. Hasta, hasta ahí. La... ¿Qué dice del verso 18 al verso 22, mi hermano? Al verso 21, ¿qué dice? Porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta、Hasta、y a la ahí, voz. ¿Qué nos están diciendo esos versos, mi hermano? ¿No se entiende lo que dice ahí, mi hermano? No estoy, no estoy claro, o sea.、Eh... Te escucho. ¿Qué es lo que no le entiendes? Ok, se refiere al, mo al monte Sinaí, ¿no? Está hablando del monte de Sinaí, donde sí, hablaba ¿qué el dice Señor. ¿Está hablando del monte de Sinaí?、Uh -huh. ¿Te has acercado al monte s i n n a d i e mi hermano? Versículo 18, ¿cómo ha d i c e mi hermano Marlon? Léelo despacito, por favor. ¿Por qué porque, porque no, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, la, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? ¿Qué entiendes, mi hermano? No、l o único que le está diciendo el verso es que no se ha acercado al monte Sinaí, literalmente. Eso es lo único que le está diciendo o el... Porque no, no sabéis... se ha acercado al Sinaí, al monte que se podía palpar. A la oscuridad. Que cualquiera que se acercara a este monte tenía que ser atravesado con dardo. Si tan solo una bestia lo tocaba tenía que morir de esa manera. Del cual, cuando se manifestó, Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Lo único que nos está diciendo el verso: ¿por q u e no nos hemos acercado? Y no. Eso es todo lo que nos está diciendo el v e r s o Versículo 22 en adelante. Eso sí es más complicado.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 A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no ha e s c a p a d o h ahí, s t a a mi hermano. ¿A este sí se está acercando o a este no? A este sí, porque si no os habéis acercado s í Acordémonos que nos dijo: son dos mujeres. Una mujer viene a ser el monte de Sión. Y la otra mujer viene a ser el monte Sinaí. ¿Quién es el monte Sinaí y quién es el monte de s i n En las mujeres. De estas dos mujeres de las cuales nos está hablando aquí, ¿quién de ellas es el monte de Sión y quién de ellas es Sinaí? Bien, mi hermano Marlon. Ahí nos está diciendo en hebreos acerca de dos montes. ¿Cuál y cuál, mi hermano? ¿Cuál es el monte que se podía palpar? El monte de Sión, ¿no? ¿El que se podía palpar? Oh, perdón, no.、Eh, el, el primero que vimos en el versículo 18. Sí, el que se podía palpar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el monte en el cual fueron dados los mandamientos? Es el es e monte, d el Sinaí. Bien, aquí nos está mencionando acerca de dos montes: uno es el monte y otro es el monte de Sión, del cual el mediador, el que dio los mandamientos en el monte Sinaí al pueblo fue Moisés. El poderoso se los dictó totalmente a su voz, directo de Él, pero Moisés fue el que se los entregó al pueblo en tablas de piedra. En el versículo 22 nos habla: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos primogénitos son la congregación de aquellos que guardan sus pensamientos, de aquellos que realmente se esfuerzan por entrar en el reino del Padre. Y a estos ha llegado: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto. Estas mujeres representan dos pactos, uno del monte Sinón y otro del monte Sión. El dador del primer pacto fue Moisés, el dador del segundo fue el Mesías. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso nos hemos acercado cada uno de nosotros, a esta Torah de la libertad.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 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Mas, sin embargo, el que mira con respecto a la ley de la libertad es aquel que realmente quiere cumplir los mandamientos. Aquel que viene a, a obedecer la ley de la libertad en el Mesías. Ya no en Moisés, sino ahora en el Mesías. Como dice Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. En esta ley de la libertad, esta ley que ofreció el Mesías, estos dos son dos pactos, uno, Es el monte Sinaí y el otro es el monte de Sión. El monte de Sinaí da hijos en esclavitud, mientras que el monte de Sión da hijos en libertad. Según lo que está diciendo Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Ahí nos dice: Decidme los que quieren estar debajo de la Torah. ¿No habéis oído la Torah? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es una parábola. Pues estas mujeres representan dos pactos: uno es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, y el otro es el monte de Sión. Nos está mencionando que esto es una parábola. Quiere decir que el dador de estos dos pactos, el esposo de estas dos mujeres es Elohim, el cual tuvo dos hijos. Estas dos mujeres representan Sión y la otra el monte de Sinaí. Los que nacieron del monte de Sinaí, todos están en esclavitud. Los que nacieron del monte de Sión, todos o s s e t están en libertad. El monte de Sion, el dador de este pacto, es el Mesías. El monte Sinaí, el dador de este pacto, es Moisés. Moisés fue siervo en su casa, en la casa del poderoso. Moisés fue fiel, pero como siervo. El Mesías, como hijo, como libre, casa. Ahora, Nos está mencionando que vienen a ser dos pactos. Uno lo dio el Mesías y otro Moisés. El Mesías establece un pacto totalmente diferente al que dio Moisés. Pues aún, Él está diciendo que da los mandamientos. El Mesías le dijo: Si me amas, guarda los mandamientos. Si quieres la vida, guarda los mandamientos. A cada uno de ellos le dijo de esta manera. Guarda los mandamientos. Todo aquel que se allega al Mesías, el Mesías le dice: si quieres la vida, tienes que guardar los mandamientos. El Mesías ofreció esa libertad a los judíos primeramente. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 32. Desde el verso 31 nos dice: Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: Si vosotros p e r m a n e c i e r e s en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, quiere decir que no sabían la verdad, y tenían ellos la Torah. Y conocerán la verdad, y la verdad, libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Tú seréis libres? Ellos sí eran hijos de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de Isaac y descendientes de Abraham. En cuanto a la carne, eran linaje de Abraham. Mas sin embargo el Mesías les está diciendo u s t e d e s están en esclavitud, hablándoles acerca de lo que venimos ya hablando. Ustedes están acercados a ese monte de Sión. Escuchan lo que Moisés dio, por eso están en esclavitud. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, les dijo el Mesías. Le s respondieron: Linaje de Abraham, somos, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua les respondió: De cierto, de cierto os digo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Al que es de la esclava lo echó fuera de la casa. Solo estuvo cierto tiempo hasta que tuvo edad y los echó fuera a él y a su, a su madre. Los echó fuera de la casa. Mas Isaac se quedó en esa casa para siempre. El dador de estos pactos es Elohim. Estas mujeres representan dos pactos: uno del monte Sinaí y el otro del monte Sión. El esposo de estas mujeres es Elohim. Y tuvo hijos del de Sinaí, que fueron todo Israel, todos los que de Israel. Y Sara también. pues Sara es el nuevo pacto、eh, por el Mesías. El Mesías es ese hijo de Sara, es ese hijo de la libre, por eso andaba ofreciendo libertad el Mesías. Yeshua les respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La misma ley decía ojo por ojo y diente por diente. Cuando la misma ley decía, Ama a tu prójimo como a ti mismo, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les dice, no guardarás rencor, sin embargo pone ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Cuando dice la Escritura, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente les dice en otro capítulo, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, si alguien te golpea, Tú lo puedes golpear también. Si alguien mata a tu hermano, tú puedes matar a su hermano. El que hace pecado, esclavos es del pecado, en la ley estaba escrito: no asesinarás. Antes con la ley asesinaban a las personas. De esta manera no entendieron que esa ley en realidad apareció por causa de las transgresiones, pero hasta la simiente, la cual es el Mesías. Ahí concluyó esa ley. Porque en vez de ayudar al pueblo, le perjudicó. Por eso el Mesías, en cuanto llega, dice: Oyeron que fue dado tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amaos los unos a los otros. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo: No resistáis al que es malo. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Si te quiere quitar tu camisa, dale también tu capa. Si te quiere llevar con él una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí nos están mencionando. ¿Cómo es que hay un cambio a la ley que estaba anteriormente? A esa ley que vino a ser dada por Moisés estableció un cambio rotundo en el Mesías. Para que ya no se viniese a guardar la ley que fue dada por Moshe, sino ahora, en ese nuevo pacto, para que se guardase la ley que es dada por el Mesías. El Mesías establece este nuevo pacto con cada uno de ellos, para que vengan a ser parte de esta congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Nos hemos allegado a Yeshú, el mediador de un nuevo pacto. El cual nos dice guarda los mandamientos. Ya no nos los dio en unas tablas de piedra. Ya no nos los dio escritos en un libro. Sino ahora. Ahora están escritos en cada uno de nuestros corazones para venir a obedecerlos como Él quiere y no como nosotros queremos. Están escritos en nuestros corazones para que nosotros los guardemos como es digno. s í me doy a entender, mis hermanos? El Mesías se le acerca a los judíos y les dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les escucho, ¿tienen alguna duda hasta ahora i t para continuar? ¿Qué es qué, mi hermana? ¿De qué se constituye? De guardar los mandamientos. Y todo lo que guardó Abraham. Abraham guardó lo que son los mandamientos que conocemos. Guardó la ley de alimentación. Guardó las festividades. Guardó lo que es este los diezmos. Guardó todos aquellos mandamientos que, prójimo como a ti mismo, y los que engloban. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, de todas tus fuerzas y de todo tu corazón. Guardó todas estas cosas, las que hoy en día nosotros también tenemos que guardar. Les escucho, mi hermana Varinia. Es parte de la gracia, la gracia que nos proporciona en el Mashiach. Precisamente cuando nos dice en Romanos capítulo 6, verso 14, ¿cómo dice? Dice que. Dice que estamos debajo de la gracia. Eso es estar debajo de la gracia. Eso es ser e s t e pacto de lo cual nos está mencionando aquí. Que nosotros tenemos que guardar. Nosotros tenemos que investigar qué hay con respecto a este pacto. ¿Se tiene que guardar Shabbat? Sí, el Mesías lo guardó. Lo guardó y lo instituyó. Pues este. No es mandamiento del Mesías para adelante ni de Moisés para adelante. Es un mandamiento puesto desde la antigüedad. ¿Sí me doy a entender? En Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante nos dice: En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué no era lícito hacer en el día de reposo? Arrancar las espigas y comérselas. Pero les dijo: No habéis leído lo que hizo. Cuando, el, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que le era lícito comer, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Dice que ellos no se ponían a pensar qué tantas cosas se hicieron sin que la ley Sin que para la ley fuera lícito, sin que ante la ley fuera lícito. Ellos no se pusieron a pensar en todas esas cosas, en las cuales se utilizó de misericordia, aunque en cuanto a la ley eran transgresores. Ahí el maestro les está poniendo un ejemplo acerca de David, que comió los panes de la proposición. Que no le eran p e r m i t i d o comer a él, ni a los que con él estaban. Esto que nos está mencionando aquí, los panes de la proposición únicamente los comían los sacerdotes. Más sin embargo, estos panes, los cuales comió David, ya iban a ser quitados. Son quitados y son puestos en un lugar que es puro y vienen a ser quemados. Pero ya, ya iban a ser quitados del, de la mesa de la proposición. Una vez que fuesen quitados de esta mesa, son cambiados y puestos otros nuevos. Al poner estos nuevos, pues los otros tienen que quitarlos para quemarlos. Llega David ante el sacerdote Abimelech y le dice, ¿No tienes algo a la mano? Pues no hemos comido. Él le contesta, Nada más tengo a la mano unos panes. ¿Pero te los daré? Si tus hombres están limpios, están puros. Si no han tocado mujer. Y Yes dice, Estos varones tienen tres días de camino. No han tocado mujer. Los panes de la proposición desde tiempos antiguos, desde Moisés, los venían elaborando. Son panes que únicamente comían los sacerdotes. Los elaboraban en un horno, precisamente ellos. Números capítulo 4, versículo 7 en adelante, por favor.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 Sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una、Hasta、cubierta、ahí. de tejones. Ahí nos dice en el versículo 7: dice que sobre la mesa de la proposición extenderá un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas. Las cucharas, las copas de los tazones para a l i v a r y el pan continuo estará sobre ella. El pan que se preparaba era un pan como todos los panes: de trigo amasada con aceite. Nada más que a este pan se le llama el pan de la proposición, el cual estaba siempre en el lugar, en el lugar santo. En el tabernáculo,、eh, no me acuerdo si la vez pasada mi hermana Luz les mostró una imagen de este tabernáculo y la estructura que tiene. Yo me acuerdo que sí les d i e r o、bueno, la estructura que tiene este tabernáculo, pero no sé si les pasó a l g o De ahí en fuera,、eh, mi hermano Isma, no seas malo, sube una imagen por favor para que lo puedan ver. Ahí nos está mencionando que tiene dos lugares, como ya se los había descrito mi hermana Luz. Uno que se llama el lugar santo y otro que se llama el lugar santísimo. Sí, mi hermano Isma. En, en estos dos lugares nos está presentando que existían cosas totalmente diferentes. Existían cosas totalmente diferentes en uno y en otro. En el lugar santo se colocaban estos panes e la mesa, los cuales nos está diciendo aquí que eran, que eran puestos cada cuando. Estos panes se cambiaban todos los días. Todos los días se cambiaban estos panes delante de Él. Cuando David llegó y pidió panes a este sacerdote, ya los iba a quitar. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7. Es Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21. Versículo 5 en adelante.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 Hasta ahí. Dice que estos panes ya iban a ser quitados, y una vez que eran quitados, eran echados en un lugar ritualmente puro, y eran、quemados. Aquí el sacerdote utilizó de misericordia con David. Únicamente le dijo: Que vuestros vasos estén limpios. Los vasos son la representación de cada uno de ellos. Que ellos estén limpios, que no hayan tocado mujer. Ni cosa impura. Y entonces le daré estos panes de la proposición. Y se los dio y se los comieron. Y no hubo mal en David ni en ninguno de los siervos. Olvidándose de esto, los escribas y fariseos, el maestro les recuerda y les dice: ¿No se acuerdan cómo es que David entró y comió los panes de la proposición que no le era ni a él? Ni, ni a los que con él iban. Mateo, capítulo 12, verso 5, ¿cómo dice? Ya les enviaron la imagen acerca del lugar del Del Mishkán, el tabernáculo de reunión.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 Una vez más les dice, ¿o no habéis leído en la Torah cómo en, en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo? Mi hermana b a r i n i a ¿cómo lo hacían? Así es, mi hermano. Exactamente, tiene que ver con el sacrificio diario. Hacían un sacrificio a la mañana y un sacrificio a la tarde. Y en día de Shabbat tenían un sacrificio específicamente dedicado a ello. Al día de Shabbat. Aparte del sacrificio continuo. Había un sacrificio específicamente para Shabbat. Números capítulo 28, verso 1 en adelante. Habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda.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 Amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en una ofrenda, es holocausto continuo que fue ordenado en el, nombre, en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario.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 Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto al Señor dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Dice que en el día de reposo siempre debían ofrecer dos corderos sin defecto de un año, dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda con su libación. En holocausto, pozo, además del holocausto, Continuo y su libación. Todas estas cosas hacían los sacerdotes desde tiempos antiguos, de manera, de manera que desde el tiempo en el que los establece Moisés, Cada uno de los sacerdotes venían a infringir el día de reposo y eran sin culpa. Tanto que aún cada uno de nosotros, cuando enseñamos el día de Shabbat, esto es un trabajo, enseñar a una congregación. Es la misma función que hacen los sacerdotes en el tipo e m antiguo, y sin embargo venimos a ser sin culpa. Venimos a ser sin culpa por la misma razón. Que se utiliza de misericordia porque en ese día fue establecido para que se enseñara a su pueblo, para que estos sacrificios, eso es lo que el maestro quería mostrarles y decirles, son unos hipócritas. No pueden juzgar las cosas como es digno.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 Si tan solo supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a la gente. Por eso es que nos está mencionando que la misericordia va primero. Sus discípulos iban a las espigas del campo para poder comer, no dándoselas a nadie. No estaban comprándoselas a nadie al final de cuenta. Únicamente las encontraron en el campo y comenzaron a arrancarlas. Para p o d e r s e l a s comer. Así lo hicieron. Las arrancaron y se las comieron. No había ningún daño, no había ningún mal. Utilizaron de misericordia para hacer estas cosas. De la misma manera les pone otro ejemplo. Versículo 8 en adelante, mi hermano. Continúa leyendo. ¿De Números 28? No,、eh, Mateo capítulo 12, versículo 8 en adelante. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿Es l i c i t o sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si e s t a c a y e r a en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí, y、Hasta、le siguió、ahí. mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué les está diciendo aquí? Por consiguiente, ¿es lícito? Hacer el bien en día, de, en día de Shabbat. No se va a ir a trabajar. No se va a ir. No se va a ir de compras. No se va a ir a hacer labores que Él quiera hacer. Simple y sencillamente. Si tiene un buey o un asno, lo desata en día de Shabbat y lo alimenta. Es lícito hacer el bien en día de Shabbat. Si hay algún enfermo y queremos irle a visitar en día de Shabbat, adelante. Mas sin embargo, bueno es, bueno es que aún invitemos a este enfermo a sanar. Quizás no físicamente, pero sí. Sí, compartir con él es poderoso. No le voy a ir a visitar porque me quiere ir a distraer. El Mesías le sanó físicamente y espiritualmente a muchos de ellos. Si yo voy a ir a pasarme el día de, de Shabbat o Sábado con un enfermo, voy a estar escudriñando de las Escrituras en compañía de él, si es posible, si está en condiciones para hacerlo. Y de no ser así, pues le acompañaré por algún tiempo. Si yo trabajo lejos y concluyo mi semana, viernes por la tarde, y día de Shabbat quiero ir a reunirme en cierto lugar y necesito transportarme hacia ese lugar, pues lo hago. Me transporto hacia ese lugar. Pago lo necesario para llegar hasta ese lugar y poder estar con aquellos que vienen a dar gloria y honra al Padre. A、aprender del Padre. Bueno sería que el hombre se esforzara por conocer de Él y no tuviese nada que hacer en día de Shabbat más que escuchar de su palabra. Más sin embargo, si tenemos que tomar alimento, hagámoslo. Asimismo, si, tome, si tenemos animales, desatémoslo para que vayan y coman. Sí, mi hermano Marlon, debe de darles el día. ¿De usted? No debe de depender que ellos trabajen e el n día de Shabbat. Si tiene empleados, debe de darles e d el día de tal manera que ninguno trabaje en ese día. Si quieren trabajar, que no sea para nosotros, mi hermana. Porque al final de cuentas, entonces nosotros estaríamos pagando su trabajo. Y estaría corriendo de nosotros. Esa cuenta, esa persona trabaja ese día. Y si mi mamá no quiere cerrar, bueno, ya es cuestión de mi mamá. Ya es cuestión de mi mamá, como lo pusiste ahí, mi hermana. Ya no es cuestión tuya. Ella es la que estará a cargo y no, y no tú, o no uno. Ya corresponde. Totalmente entre ellos. Nosotros ese día nos desligamos, nosotros ese día no tenemos nada que ver con ello, únicamente son entre ellos. La comida para ese día, en realidad, tú puedes ir a comprar todas las cosas en todos los días de la semana, puedes ir a comprar las cosas que necesites. Y ese día, tener ya algo preparado, de tal manera que únicamente ocupes el tiempo para calentarlo si es posible, y ya nada más c o m e n Que procures prepararlo en otro día. Así como, así como también comprar las cosas en otro día. Así es, mi hermano Marlon. ¿Quieres reposo? o q u é e s reposo? ¿Qué significa reposo? ¿Qué dice que ese, ese día hizo el poderoso, mi hermano? ¿Cómo descansó? ¿Y qué más hizo? Ahí está lo que hizo, mi hermano. ¿Qué hizo? ¿Y qué es santificar? Juan 17. Ese día, mi hermano, ese día hubo instrucción poderoso para su pueblo. Es así como reposó. Dice que reposaron en ese día y también también lo santificó. e s o es lo que está haciendo. Ese día el poderoso impartió de su palabra su pueblo. Así como cada día de Shabbat imparte de su palabra entre su pueblo, Él le da la sabiduría a los cielos para que de los cielos descienda hacia su pueblo. De otra manera no habría conocimiento del Padre. Por eso es que está escrito: Y reposó en el séptimo día y lo santificó. Y así como Él los santificó, nos pide a nosotros que santifiquemos también el día. Santifícalos en tu palabra, tu palabra es la verdad. En ese día nos santificamos cada uno de nosotros y reposamos de todas nuestras obras cuando realmente hay, entendi hay, en perdón, cuando realmente hay entendimiento en cada uno de nosotros. Cuando comprendemos de su palabra hay reposo para el hombre. Pues son santificados de su palabra. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Exactamente. Lo que pasa es que la palabra de reposo no está señalando un día. Por eso es que nos pitura ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acordarte has del día de Shabbat, traducido como reposo, pero puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser cualquier día, porque aquí no estás señalando un día. Pero la señalación viene después. Tienes que acordarte de este día para santificarlo, para escudriñar de las escrituras en ese día. Y nos dice: seis días trabajarás y harás toda tu obra. Es aquí la señalación de un día. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el s e p es Shabbat. Es reposo para tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo también los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó. ¿Y tuvo Shabbat? Dice, y tuvo Noah. c Tuvo Noah en el séptimo día. Noah de la palabra Menuha. Noah en este séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, el día de Shabbat, y lo santificó. Por, esta, por este motivo. Porque el Señor en ese día reposó de todas sus obras, tuvo Noah de todas sus obras. Ese día puede ser cualquier día, pero aquí lo está señalando como un séptimo. Y si lo señala como un séptimo, los días comienzan desde el día domingo. No desde el lunes en realidad. El domingo es el primer día de la semana. Posteriormente viene el lunes. Que sería el segundo, el tercero es martes, el cuarto es miércoles, el quinto es jueves, el sexto es viernes y el séptimo es Shabbat, es. Ese séptimo es el Shabbat, es el reposo, ahí tenemos que descansar. En este día se dio para que se e s c u d r i ñ a r e de las Escrituras. Y todo aquel que no escudriñare de las Escrituras en ese día no tiene tampoco reposo. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Dice mi hermana Luz, Milenio y Eternidad. Oseas capítulo 12, verso 10, mi hermano. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Cómo va a hablar por medio de los profetas, mi hermano? ¿Y qué dice Apocalipsis, capítulo 22, verso 7? Quiere decir que eso que me está diciendo son parábolas, mi hermano. El sol que usted ve allá arriba no dejará de existir, ni la luna que mira. Lo que va a ser quitado es lo que veíamos con respecto a las leyes, y va a ser quitado porque dice el Escrito: El Elohim todopoderoso habitará con el hombre, esto es eternidad, no milenio, eternidad, y el Mesías será su lumbrera. Por lo tanto, ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Las leyes de las que hablábamos la vez pasada, no sé si se a c u e r d e n Que en realidad no hablamos mucho de ellas. Y hay un motivo por el cual no van a existir ya. Pero ya lo veremos posteriormente. Es que no puedo agarrar cosas semejantes porque serían complicadísimas para mis hermanas. Sí, ya poco a poco, poco a poco. Ir escuchando con respecto a todo esto, pero en su momento, en su momento vendré con respecto a ello porque son parábolas y está un poquito difícil de, de retomar,、eh, pues así nada más como, como una duda. Bien, entonces aquí nos está hablando acerca del día de reposo que se tiene que obedecer. Y estábamos viendo lo que es con respecto a la Torah que viene a ser añadida, según lo que nos estaba mencionando mi hermano Marlon. Acordémonos que el Mesías dice: Conoceréis la verdad y la verdad os va a s e r libres. El Mesías ya les estaba mencionando que ellos estaban en esclavitud porque eran hijos del monte Sion. Perdón, perdón, hijos del monte Sinaí. Ellos habían sido enseñados del monte Sinaí, estaban debajo de la Torah dada por Moisés, mientras que el Mesías ya no venía enseñando esta Torah dada por Moisés, venía enseñando algo bien diferente. De otra manera, no hubiese hecho ningún cambio en Mateo capítulo 5, del versículo del 21 en adelante. Mateo 8. Del versículo 21. 21 en adelante nos está hablando acerca de cambios. Nada más vamos a leer los cambios, no los vamos a explicar. Mateo 8. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.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 Acerca de aquel que enoja contra su hermano. Les menciona aquí en Matías 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ya no necesitábamos matarlo, s ¿sí? i o únicamente enojarse. Ahora, acuérdense que la ley está diciendo en Éxodo, capítulo 21.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 Por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos,、Hasta、será castigado. ¿Se imaginan que la ley nos esté diciendo que si alguno r í e e contra su hermano, contra su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere pero cayere en cama? Se levantare y anduviere fuera en su báculo, entonces será suelto el que lo hirió. ¿Se imaginan? Que se podían agarrar a trancar simplemente si no pasaba nada, como si nada van a andar después. El Mesías nos dice: Oíste que fue dicho: No asesinarás, mas yo os digo, Que cualquiera que se enoje, si uno asesinaba, era culpable del juicio. Pero ahora nos dice que si nos enojamos contra nuestro hermano, seremos culpables ya de ese juicio. Y más aún. Si le dijéremos necio, seremos culpables ante el concilio. f a t u o quedaremos expuestos ante el sepulcro de fuego. Cada una de estas cosas que nos está diciendo aquí en Mateo, capítulo 5, son diferencias. Maestro ya no quería que hubiese este pecado, este mal entre nosotros. Versículo 27, mi hermano. Y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. o í s t e que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, nos dice el maestro, yo os digo que cualquiera que pretendiere a una mujer para codiciarla, ya no se le va a llamar codicia. Sino se le va a llamar adulterio. Nos está e la diferencia porque en Israel podía un hombre ir con una mujer y proponerle a una mujer que si ésta le decía que no, no pasaba absolutamente nada. El maestro le dice ahora a los hombres que cualquiera que va y la codicia ya no se le va a llamar adulterio. Se le va a llamar adulterio. Ya cometió el adulterio, no la codicia. ¿Estableció ese cambio el maestro para que el hombre tenga en cuenta que este nuevo pacto debe de estar bien fundado en su corazón, ya en tablas de carne? Ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, ahora en nosotros mismos. Círculo 31 y 32.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 A los escribas y fariseos que se le acercaron para tentarle, preguntando acerca de esto, acerca del divorcio. ¿Por qué Moisés os permitió dar la carta de divorcio y repudiar a vuestras mujeres? También fue dicho: cualquiera que r e p u d i e a su mujer, dele carta. Pero yo os digo que el que no r e p u d i e a su mujer, que el que r e p u d i e a su mujer, a no ser por f a l ¿Por causa de fornicación? Hace que ella adultere. Él mismo está propiciando que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete también el adulterio. En el tiempo de Moisés simplemente ponían la carta en su mano. Y aparentemente ante ellos ya no. ningún pecado, ningún mal. Pero el maestro les está mencionando que eso que hacían estaba totalmente mal. Estaba totalmente inadecuado. Estableció este nuevo cambio. Posteriormente, nos dice también, versículo 33: 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim. Ni por la Acuérdense tierra. Acuérdense de lo que estaba dicho. Hasta ahí, mi hermano. Acuérdense de lo que estaba dicho. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Perjurar es jurar muchas veces, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estaba escrito: Al Señor tu Dios jurarás. Al Señor tu Dios s u nombre jurarás. Mas, sin embargo, Israel soltaba su lengua con facilidad. Abría su boca con sencillez y juraba delante del Padre. Abrían su boca delante del Padre con mucha sencillez y no cumplían lo que decían, antes volvían a jurar y volvían a jurar y volvían a jurar. Él les digo, yo os digo que ya no quiero que se haga más eso. Yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Elohim, ni Que vuestro hablar sea así o no, no, porque lo que de más, de mal procede. Versículo 38: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla. Derecha, vuélvele también la otra. Acuérdense que todo esto lo permitía la ley, pero esa ley no fue buena para el pueblo. No fue buena esta ley, por eso se las quitó. Por eso está describiendo muy claramente en Gálatas. Esta ley vino a ser añadida por causa de las transgresiones. Hasta el Mesías. Ahí concluyó esta ley. Ahí terminó. Versículo 43 y 44. Oísis, que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí. Esto es lo que estaba escrito ahí en la ley. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ya no quiero que se haga más esto. Amaos los unos a los otros. Todas estas órdenes son del nuevo pacto, pacto dado en el Mesías. Aún Moisés, cuando dio el pacto, después de haber leído los mandamientos, estatutos y decretos del libro, los roció con la sangre al libro también al pueblo, con la sangre de los toros y de los machos cabríos, diciéndoles: Esta es la sangre del pacto que hace con todos vosotros. A la misma manera y de la misma imagen, el Mesías hizo el pacto con todos nosotros. Primero vino y nos anunció todo lo que teníamos que hacer, todos los lineamientos de este nuevo pacto, para posteriormente derramar su sangre y confirmar este nuevo pacto con cada uno de nosotros. Estas nuevas ordenanzas en cuanto a las leyes de la Torah, de la instrucción, que él, Nos está dando. o s i me doy a entender, mi hermano Iván? Estas son las nuevas condiciones del nuevo pacto que está dando en el Mesías para cada uno de nosotros, para el que se l l e g a a Él, para guardar sus mandamientos, y el Shabbat es parte de ello. El Shabbat es parte de ello, así como todos y cada uno de los mandamientos que nos está mencionando la Escritura. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, mi hermana b a r i n i a Ahí, los hermanos. ¿Falta algo? De la Torah falta muchísimo. Bueno, les voy a mostrar un poquito más acerca de esto. Nos dice, nos están mencionando a q u i en. Bueno, volvamos a retomar aquí Mateo capítulo. No, Juan capítulo 8. Para complementar lo q estamos viendo hace ratito. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le s respondieron: linaje de Abraham somos. Mi hermano Iván, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Los importantes aquí únicamente son Deagar y Sara. Vendrían a ser dos hijos. Uno era esclavo y el otro era libre, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, mi hermano? Posteriormente nos dice, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Ellos eran linaje de a b r e l l o s eran linaje de Abraham? Así es, eran. Exacto. Por la línea de Jacob y la línea de quién más? De Isaac, ¿verdad? Ahora, estos que eran de la línea de Abraham y eran de la línea de, de este Jacob y de Isaac, estos judíos a los cuales les está hablando, que iban a conocer la verdad y la verdad les iba a dar libertad, Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Tú seréis libres? Yeshua les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aquí nos está hablando acerca de la parábola de Abraham. Con sus dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ellos les dijo: El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo y el siervo no q u e d a n en esa casa. No q u e d a n en la casa de Abraham, sino como está escrito: Echa al esclavo, porque no heredará con mi hijo. El esclavo no está para siempre. El hijo sí、si、queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿quién estaba proporcionando esta libertad? El Mesías. El Mesías era el hijo. El hijo que estaba en libertad. Y los judíos a los cuales les estaba hablando eran Isaac, el hijo que nació en esclavitud. Pues eran esclavos al pecado, si、sí, es q e era libre del pecado. Por eso les dice: Vosotros sois conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres, para que vengan a ser Abraham. Porque sí, son hijos de Abraham, pero son siervos son de Ismael. Y el siervo no queda en casa, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros analizamos esto que les dijo el Mesías, es lo mismo de lo que les está hablando Saulo, ahí en g a l a t a s capítulo 4, versículo y 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Nos dice en el versículo 20: Dime los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno que es Isaac y otro que es Ismael. Ismael era esclavo e Isaac era libre. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de, la es, el de la esclava nació según la carne. Es lo mismo que les está diciendo el Mesías allá. El de la esclava nació según la carne, más el de la por la promesa. Según la carne, porque fue una decisión entre Abraham y s a r a No porque, cierto, fue una decisión de parte del Señor. Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una parábola. Pues estas mujeres, Sara y Agar, son dos pactos. ¿Quién es el dador de estos dos pactos? Estos dos pactos dice que uno proviene del monte Sinaí, donde se dieron los mandamientos y la ley, el cual da hijos para el.、Just. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a, a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El padre de estos es Elohim. Porque estas mujeres, Sara y Agar, representan dos pactos. Estas mujeres representan dos pactos: uno del monte Sinaí y el otro del monte Sión. El monte Sinaí da hijos en esclavitud, estos fueron primero, que es Israel. El Mesías es el segundo hijo, este nace de Sión, la sal, el cual nace en libertad. Este hijo nace en libertad. El Mesías Nace de Sión la celestial, é s t e nace en libertad. Y proporcionaba esa libertad a los judíos que habían nacido de Agar espiritualmente, del monte Sinaí. Y corresponde a Arabia, la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba. La cual es madre de todos los que guardan los mandamientos, es libre. Como el Mesías dijo, el que, el que hace pecado es siervo al pecado, mas el que no lo hace es libre, y vosotros sois. Yo soy libre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron: Somos descendientes de Abraham, sí, pero en Ismael, porque Ismael era esclavo. Y ellos eran esclavos al pecado. Mas el Mesías es Isaac, el cual es libre. De esta manera, nos e Escritura en Romanos, capítulo 9. Versículo 4 en adelante. Romanos 9, 4, ¿verdad? Sí, en adelante, por favor. r q u e son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según、Hasta、la、ahí. carne son los hijos de Elohim. ¿Qué nos está mencionando aquí? a c u e r d e n s e que la promesa es esta: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué nos está mencionando aquí? No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de, Ab de Abraham son todos hijos. Sino, en Isaac te será l d descendencia. Los judíos a los cuales les estaba diciendo y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, porque ustedes son esclavos, eran descendientes de Isaac en la carne. Pero cuando la escritura dice, en Isaac te será llamada descendencia, este Isaac no era en la carne. De otra manera, todo Israel, haga lo que haga, sería salvo. Pero no es así. Este Isaac es el Mesías, del cual nos está diciendo: Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Abraham tuvo dos mujeres: una es Agar y otra es Ara. Una es el monte de Sinael y otra es Jerusalén, la celestial. Ambas dieron hijos. Una en esclavitud y la otra en libertad. Y le fue dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es: no los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Versículo 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados, porque todos los que habéis sido purificados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías y e s h ú a Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según s la promesa. Ahí nos está diciendo claramente: Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach y e s h ú a En el hijo en el cual se proclamó ser Isaac, porque todos los que habéis d edificado s en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente, Si nosotros somos de Isaac, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Mi hermano Iván ahí con mi hermana Varinia. ¿Tienen alguna duda de lo que se ha hablado ahí, mi hermana Varinia? ¿Tienen alguna duda de lo que se ha hablado ahí, mi hermana Varinia? Así es, mi hermana Bardía. Un hermano, Un noches. gusto tenerla nuevamente con nosotros, mi hermana. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Shalom, hermana Bardía, ¿cómo está? Buenas noches, hermano, Shalom.、Ah, estoy entendiendo esto, hermano. Ya no hay religión, ya no hay judío, ya no hay católico, ya no hay nada, ya todos somos una sola persona en el m e s h a c h ¿Sí? Así es, mi hermana, así es. En realidad no hay religión. El que guarda los mandamientos es hijo de los.、Eh, ese es el que es considerado hijo de、él. Ajá. Posteriormente, acuérdense, mi hermano, que le está mencionando porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien le predica en cada sinagoga, donde es leído cada día de Shabbat, cada día de reposo. Moisés、pues、es, le es leído en cada día de, de Shabbat. Porque el Mesías dijo, escudriñad las escrituras, aún no e s t a b a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni todo lo que escribió Saulo. Para cuando él le está diciendo, escudriñad las escrituras, que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Cuando la escritura d e a h en Gálatas, que la fe de Abraham, en ella somos justificados cada uno de nosotros, y analizamos la vida de Abraham, dice la escritura que guardó. Mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Y cada una de estas cosas son las que uno tiene que venir a guardar. Pues la Escritura, previendo que iba a justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham, diciendo: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto que entró en Abraham a todas las naciones de la tierra solamente puede tener esa función de ver si se guardan los mandamientos. Si no, simple y sencillamente es como si no se hiciera nada, porque no estaríamos poniendo atención. mencionando acerca de Abraham. Acordémonos que Abraham fueron dos mil quinientos años aproximadamente. Antes de que apareciera Moisés, antes de que apareciera esta Torah, y el pueblo ya conocía los mandamientos, el pueblo ya conocía las leyes del poderoso, las festividades y todas estas cosas ya las conocía el pueblo. Posteriormente llega Moshe y le son dadas todas estas cosas escritas, y aún le fueron dadas otras cosas que, como está escrito en Ezequiel, Capítulo 20, versículo 25 Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dice el verso 24: Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos.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 Por eso, cuando vino esta ley, acordémonos que en, el, en Éxodo capítulo 16, ya ellos ya conocían los mandamientos y transgredieron el día de reposo, tanto que el poderoso les dice: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No querrán guardar mis mandamientos y mis leyes. Ya los conocían. ¿Por qué se les fueron dados posteriormente en el Éxodo capítulo 20? Porque el poderoso ya no, los iba, ya no les iba a permitir entrar en la menujá. Esto posteriormente lo vamos a ver ahí con mi hermana Varinia. Ya no dentro de muchos días. ¿Sí está claro, mi hermano Iván? n ¿Qué diferencia hay entre cada.? Eso posteriormente se los explico, la diferencia, y este. Y les señalo prácticamente cuáles son unos y cuáles son otros. ¿Les parece? Para mostrárselos este, en la computadora y ahí al grupo, este, a todos juntos para que lo vean. Y ahora sí que a la próxima vez que nos veamos, ustedes eligen de los tantos temas que nos hemos quedado p e n d i e n t e uno. Porque mi hermano Iván está este, que quiere saber con respecto a la serpiente. Entonces ya ustedes eligen. Shalom, mi hermana, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano. Salúdenme a Patricio.